Es hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no... ¿Qué es olvida, la historia? ¿Qué es el pasado? ¿Qué parte es mito? ¿Qué parte es realidad?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 enlazándose con, con Arturo y, y también pues bueno ese elemento de, de la tabla redonda en la que se reúnen esos doce mmm, caballeros que son sospechosamente similares a esos doce eh, pares de, de Carlo Magno, otro rey de gran importancia y que bueno, pues eh, convertirían un poco también a Arturo en ese eh, primus interpares pares o lo que es lo mismo, eh, el primero entre iguales no, no dejaba de ser, aunque eh, tenía una posesión eh, dominante no dejaba de ser uno entre otros tantos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 Precisamente en esta etapa actual, tuya has viajado mucho, has conocido muchos sitios, has conocido a muchos compañeros en del mundo del periodismo de España y de muchas partes del mundo. En esta época incluso has conocido cómo es el estado del periodismo en diferentes partes del mundo. ¿Se atraviesa una crisis en el mundo del periodismo o en el mundo del reflejo del periodismo, en los soportes y no se atraviesa tanto del periodismo como de las empresas periodísticas?